No imaginaba nada más que de aquí. Te que yo No sentí Encanto lejos juro yo podía、si、amor Yo quiero, yo quiero, yo quiero Todo eso quiero, Yo quiero, yo quiero, yo siquiera quiero quiero, quiero, quiero mamacita más llevarla aquí hablar de Del Que que que Te ver t a 私は何もないと言ってい i した。 よく言わないでください。<con> エロいと、エロいと、エロと、エロいと、エロいと、エいと、エいと、エロエロいと、エロいと、エロエロいと、エロいと、エロエロエロいと、エロいと、エロエロいと、エロいと、エロいと、エロいと、エエロいと、エロいと、エロいロ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 Temas de conversación relevantes y, por supuesto, lo más importante: educación y cultura cívica. Todos los jueves, desde las 14 horas, Cultura Cívica Progresista, junto a Luis Jiménez Valderrama e Iván Videla, aquí en Radio Puente Alto. Un gran saludo para Power Car.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 experto publicitario está a tu disposición y realizará el cambio que requiere tu negocio. Woody Art realiza los siguientes trabajos: flyers, castiches, p e n d o n e s lienzos, letreros, tarjetas de presentación y muchos trabajos más. Woody Art te atenderá en su WhatsApp más 569 968 77782 o directamente en su Facebook Woody Art. Ya sabes, Woody Art, soluciones gráficas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 e s t i m a d o s vecinos y vecinas de Puente Alto y la provincia cordillera, l o s invitamos a visitar el centro comercial Casa Piedra, el más antiguo de la comuna, con más de 40 locales a su disposición, tales como platería, artesanía hindú y manicure, ropa juvenil, t a t u y piercing, artículos deportivos, tarot b i sutería, pertrechos militares, hierbas medicinales, peluquería, tintas para impresoras, útiles de oficina y fotocopias, calzados.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 22-482-4500. 22-482-4500. Ah, y si mencionas que vienes de parte de Radio p u e n t e Alto, obtendrás un electrocardiograma absolutamente gratis. Así es, en MediCenter nos preocupamos de tu salud.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 Una bajada de cama como regalo hasta Gotar Stock. Comercial Verona, siempre a su servicio. Buenas tardes, amigos y amigas de la Radio Puente Alto, 107.5 FM en la cima del Dial. Estamos nuevamente con su programa, su programa Regalón Cultura Cívica Progresista. ¿Cómo estás, Iván? Bien, aquí, amigo mío. ¿Cómo has estado tú? Bien, muchas gracias. Tenemos, tenemos un invitado,、eh, bueno, en realidad dos invitados. Exacto, uno viene en camino y tenemos aquí uno presente. Exactamente, el que viene en camino es el concejal de la comuna de Puente Alto, nuestro querido ¿Quién? amigo Luis Escanilla. ¿En serio? Luis Escanilla. Y bueno, ya está con nosotros también nuestro amigo、eh, Carlos c á r t e z c ó m o estás, Carlos? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, aquí estamos bien. Oye, esperando que, que llegue nuestro, nuestro querido amigo,、eh, vamos a empezar a, a analizar un poquito, a desmenuzar. Y me gustaría saber qué les parece a ustedes la, lo que ha pasado últimamente en, en política.、Eh, ya sea, por ejemplo, con el tratado de transpacífico que se está tratando de hacer, que, que todavía está ahí en la nebulosa, que se está negociando y que, y que nadie sabe y que va a perjudicar a. a A nuestra a economía、todos. en gran parte, como se ha comentado. Sobre todo, sobre todo lo que hablábamos la vez pasada, a la, de a la que tiene que ser la venta efectiva de los productos que traen de afuera y que ellos no pueden tener pérdida a los que participen. Exactamente, exactamente. De, aquella, de aquellas inversiones que se hacen, tienen, van a tener la garantía de que、eh, lo que invierten va a ser devuelto, si es que les va mal en su negocio. Y con ganancias, obviamente. Entonces, yo creo, yo creo que no necesitamos ese, ese, ese TPP que se llama. ¿Qué opinas tú, Carlos? Por, eh, eh, mira, yo estaba revisando un poco por internet más o menos para, para ver los detalles de esto y hay una, una frase que me genera ruido. Dice textual: Un tratado de libre comercio multilateral que se negocia en secreto. Algo hay, así. Hay... Ha sido、eh, desde hace ya siete u ocho años. e s t a d o s Unidos está tratando de impulsar este tratado.、Eh, ahora, este tratado esto lo, lo tratan de hacer para debilitar un poco、eh, el emergente y la fuerza emergente que ha tenido China, el mercado chino. Entonces, si nosotros, nosotros, yo por ejemplo, por ponerte un caso, si yo fuera presidente de Chile, me preocuparía de, de revisar y de ver qué, en qué me beneficia o en qué me afecta. Si yo tengo toda, todo lo que yo hago, nuestra, nuestra riqueza más, más inmediata en nuestros recursos naturales es el cobre. ¿Y el cobre dónde lo vendemos, dónde lo lanzamos? En China. O sea, si le va mal a China, ¿qué pasa con nosotros? Le va mal al, al, al, al, Ch al chile al país. lindo y querido. Entonces, por eso me parece súper extraño, porque ya tenemos acuerdo bilateral con cada uno de esos países. Entonces, y que se esté negociando lo que tú acabas de decir en secreto, porque así o así, en secreto. La misma h i l l a r y c l i n t o n d e que, que es、eh, candidata nuevamente candidata a la presidencia en esta oportunidad. Sería la mu primera mujer presidente de la Unión e u o p Ella está, está en desacuerdo de este tratado. Está,、eh, ella está en desacuerdo de este mismo tratado. Entonces, hay, hay muchas cosas que están ahí en la nebulosa. Y lo、sí. otro que yo digo, supongamos, un empresario chileno X, si ese tema está en secreto, es como para que ese empresario chileno X, de mediano a. Alto y no magno, como son la mayoría de las empresas que están participando en esto,、eh, ¿cómo va a poder participar? ¿Cómo va a decir? ¿Sabes qué? Yo quiero crecer como empresa y quiero participar en este Transpacífico, ser una de las empresas aledañas. Voy a tener que recurrir a ello s y a las otras empresas grandes y después d estar e trabajando con Mira, ellas yo, con su r e p o n s a b i l i d a Yo creo que、qué? esta cosa es viceversa. Aquellas empresas que, que van a. A querer invertir acá en Chile van a tener una garantía de que si invierten les va mal, van, no van a perder nunca lo que van a invertir. O sea, Tiene n por lo menos de garantía eso, de que no van a、yeah. perder, porque ellos, ¿cómo hacen? Y jamás van a perder, porque ellos, supongamos, vienen con un capital de 2 mil millones de dólares, invierten en Chile y ellos dicen: ¿sabe qué? Yo al, al cabo de dos años, tres años tengo que recuperar esa inversión y con ganancias, y ellos, lamentablemente, les fue mal. No fue lo que ellos、eh, proyectaban. Ellos recuperaron la plata de igual manera, igual que la AFP. Exactamente. Ellos no pierden.、Wow. Van a recuperar igualmente y de acuerdo a sus expectativas de ganancia, s las van a retirar igual. Porque Chile estaría obligado a responderle con el, con el patrimonio, con el propio pecunio de, de,、hmm. de los chilenos.、No、tendríamos que responderle a esa empresa que está poniendo. ¿Comentaría un una futura crisis económica? Es súper grave. De hecho, una de las cosas principales que va a opticali, opticalizar el tema de la TPP es los derechos de los consumidores. Van a salir principalmente afectados、eh, con respecto a, a derechos en el consumo desde de, el país, en este caso, que es lo que tenemos que ver. Aparte, que también va a haber problemas con los medicamentos genéricos, no se van a seguir vendiendo, van a haber problemas con la cultura. Bueno, todo esto va a llevar a, a tener problemas con la cultura en general. Exacto, y tú lo, lo mencionaste, yo lo dije al principio, que lo, los más afectados van a ser、eh, los usuarios que necesitan remedio, porque esto s obviamente se van a encarecer, va a ser mucho más caro. Y las licencias que se piden por cada, por cada producto que se l a n z a al mercado. Las licencias son normalmente, me parece que son 5 y ahora van a ser hasta 10 años. Entonces,、eh, se va a encarecer muchísimo el remedio. Ahora, hay varias, y lo hemos hablado aquí: ya hay dos dos、eh, municipalidades que están funcionando con la farmacia municipal. Y yo le iba a preguntar cuándo llegue nuestro amigo Luis Canilla,、eh, pero sí, aquí estuvo、eh, César b u s t e r c o n s e j a r también de acá de Puente Alto del Partido Comunista estaba totalmente de acuerdo y él y nos dijo que él había sido visionario en eso porque él, él había planteado esto hace mucho tiempo cuando fue candidato a alcalde. Me parece que fue que dijo que él había propuesto esto hace mucho tiempo atrás. Que lo vieron como es, es como Marco que había propuesto varias cosas que era como lo guillo y ahora están saliendo. Lo, lo que a mí me ha gustado ahora que tú tocaste el tema de Marco. Fue el tema de eso del referéndum revocatorio que él puso cuando fue senador, ¿te acuerdas? Diputado. Diputado, exactamente. Claro, no, eso lo hizo ahora, no, no, no, no lo hizo. Mira, y lo otro que habíamos, pero c r e o que lo toquemos desde, la, desde el punto de vista como usuario. ¿Ya? Como usuario, no como, no como miembros del Partido Progresista ni, ni, ni, ni de cualquier otro. Ni de cualquier otro partido político. La, veamos, analicemos a a n l i c el m o s e espectro como usuario. ¿Ya? ¿Qué, qué les parece el, lo que está pasando con el registro civil? Con el paro del registro civil. Un tema bien bien delicado el del registro civil porque están siendo afectados muchos chilenos en este tema. Imagínate que no han podido sacar. Una gran parte de certificados clásicos que uno necesita para trabajar en el periodo necesario, o sea, dentro de un día, a veces hay que esperar dos, tres, cuatro días hasta una semana. No ha habido gente que ha estado esperando esto para poder sacar un certificado. Carlos. Bueno, lo que pienso yo con respecto al paro son. Bueno, hay, hay como dos cosas que ver acá: una parte, los trabajadores, que el, si, si bien no son todos. Creo que la, la lucha por, por el bienestar de un trabajador, en caso funcionario público,、eh, está bien que se llegue a estas instancias para que sea respetado el derecho de trabajador. Pero lamentablemente aquí se está jugando con、eh, muchos sectores aparte y con cada uno de los ciudadanos, desde el que está más arriba hasta el de más abajo, incluso hasta extranjeros. O sea, no puede ser que porque no se llegue a una negociación. No podamos sacar un, un, un carnet de entidad o algún certificado de función. Por ejemplo, yo, donde trabajo, tengo que hacer mucho, muchos ingresos por siniestro, por gente fallecida que no pueda hacer el ingreso porque el, el, el, el certificado no viene emitido con, con el motivo de la causa. Entonces, salen muchos aspectos afectados acá. Entonces, creo que, si bien por un lado el derecho de los trabajadores. Está bien, hay que, hay que hacerlo respetar. También hay que ver el otro lado de, la, de, de lo que está ocurriendo, porque hay cosas que pueden quedarse aparte, como por ejemplo, llegar a una cédula. Hay respaldo, de hecho, hay un comunicado que se puede seguir utilizando el cédulo de la identidad、eh, vencido con vigencia hasta el 31 de este mes. Pero ¿y después, ¿qué va a pasar? O la gente que tiene. le robaron el internet. O la gente que lamentablemente tiene ese tipo de problemas, como que le robaron la cédula, o que necesita salir urgente, por ejemplo, había un. yo no recuerdo el detalle, pero una señora que tenía que salir urgente del país por un tema de salud y no podía salir y no pudo salir. Yo los quiero, los quiero poner un poquito en aprieto a ambos. Ya.、Yeah. Se está llevando a cabo, se está impulsando una reforma laboral. La reforma laboral busca, en, en su justa medida, no tener reemplazos. ¿Ya? Que, no exista, que no existan reemplazos en las huelgas. Y estamos hablando del registro civil en base a eso. Si se está llevando a cabo un, una reforma laboral y, y que su piedra angular es la no aceptación de que existan reemplazos para esa huelga. ¿Qué les parece que el, el gobierno esté instruyendo? o... Sí, instruyendo a, a, a parte del Ministerio, no me acuerdo si el, el Ministerio Judicial, hay personales que están capacitando para que empiecen a atender、eh, en, en este caso. O sea, estarían contraviniendo lo que ellos mismos están proponiendo, que están reemplazando. Que está... ¿Me entiendes lo,、sí. lo que te trato de decir? Que el mismo gobierno que está pidiendo que、eh, la piedra angular sea que no haya reemplazo para las huelgas, ellos mismos ahora estén impulsando que haya reemplazo en este, en este tipo de conflicto que está con el registro civil. Ahí entramos en el estado del de Depende. e e n t i e n d e el estado del Depende? No, señor. Yo le digo de esta forma porque en algunos cargos públicos estas huelgas. Es, es justo para que la gente pida sus, sus derechos, las n e g o c i a c i o n e s que a veces hay en grandes empresas, etcétera, etcétera. Pero en algunos sectores públicos entramos a trabajar con gente que depende exclusivamente de estos artículos. Y dentro de ese periodo de negociación, lamentablemente, estamos viendo que el país se está atrasando, que no está progresando, que es una de las cosas que muchos. Buscamos de un buen país gente que, gente, personas naturales que son del pueblo, por la expresión que digo, gente que son del pueblo que necesita de estos servicios ¿Sí? y necesita muchas veces por motivos legales hacer esos trámites. ¿Ya? Ejemplo, lo que está pasando acá en el registro civil, que h a b í a personas que necesitaban hacer el trámite del auto. por Ejemplo, que fue que tenía que tener sus papeles del auto, de la transferencia, porque si no podían pasar par. t e Sí, no, no,、etcétera. si te entiendes, pero ¿dónde está el depende? En el tema de la salud. Si no hay huelga, en esa parte, no hay huelga de reemplazo. Se estaríamos corriendo riesgo de que terminaran、ah, no, los que turnos eso, éticos. Esos son, turnos, son los turnos éticos, pues entonces ahí, ahí no habría problema. Ahora,、eh, el registro civil creo que también empezó a utilizar también los, los, los, los, los turnos éticos y creo que el, a partir de este lunes se, radi si, se radi radicalizará más. Claro, y, y se iban a poner más d u r o y iban a sacar esos turnos éticos. ¿Qué es el problema? Que. En esas huelgas pueden ellos eliminar ese turno ético. Y ahí está el tema. Mira, Carlos, lo que yo estoy revisando, una de las mayores modificaciones que va a tener esta reforma laboral va a ser directamente a las organizaciones sindicales. Y creo que ahí van a haber mayores problemas. Así no sean capaces de poder controlar un, un, un poder sindical y, y, y después cambiarlo. No sé, no, no, creo que no. no. No, no, no va a llegar a, a buen puerto de esto. Y además, que cambiar esos detalles que tú estás mencionando a puerta cerrada, insisto, lo que hablábamos la otra vez,、eh, no, no. Creo que tiene que haber un consenso general que si el pueblo está de acuerdo con eso, sí o no. O sea, insisto, yo、eh, por eso estoy c o n el progresismo, porque la Asamblea Constituyente lleva a eso. Pero hacerlo de esta manera, no. No, no estoy Ahora... de acuerdo. Hay, hay otras cosas que, que tenemos que analizar en ese mismo sentido, porque si bien es cierto, hay muchas cosas. Por ejemplo, había un niño que había perdido una beca que tenía que viajar y no pudo sacar el pasaporte. Hay, hay, cosa, hay cosas que son, que son, no sé, mínimas, mínimas de uso de c r i t e r i De uso de criterio, o De uso de criterio. O sea,、eh, a lo mejor hay gente que necesita, no sé, un certificado、no、sé, para cobrar una pensión, no sé, para. A lo mejor que no son de. de De tanta necesidad urgente. Ojo, ojo, pero no dejan de ser importantes. Sí,、tampoco. no. Sí. Pero, pero, igual, pero igual es importante que para un niño, para un joven que, que, que tiene la posibilidad de ganarse una beca porque tenía, tenía una beca en, en el extranjero y que haya perdido la beca por, por no haber tenido un pasaporte. O, o una señora que estaba esperando con su bebé ...que no la podían atender si no tenía el certificado. O sea, por eso digo yo que a h hay una cosa que, que, se, que se llama, y tú lo dijiste bien, criterio. Exacto. O sea, si, si tú eres criterioso, está bien, está, estás bien luchando por tus derechos. Es bien que tú luches por, por el derecho de, de, de todos los trabajadores que trabajan ahí en el registro civil. Pero también, como les dije,、eh, hay que usar el criterio. Porque ahí está afectando el derecho de las otras personas. q u i e n e necesitan de, de este de servicio público. Claro, y, y yo, creo que, yo creo que lo que pasó con el Banco Estado marcó un precedente, porque el Banco Estado, que el, que el banco, y, y dice e s t a d o se hizo una negociación y se les dio un bono grande, un gran bono a cada uno de los trabajadores, y que se los dieron así, sin, sin chistar nada. Entonces, ¿qué queda para las demás entidades públicas? Bueno, si al Banco Estado lo dieron, ¿por qué nosotros no pedir?、Po? ¿Cachai,、Exacto. no? O sea, marcó un precedente eso. ¿Fue bien hecho o sea, no fue de, bien de hecho? ¿Estuvo bien o、no、estuvo mal? hayan destituido, a, destituido al presidente el que entregó esos bonos no marca ninguna diferencia. Ahora, pero ¿estaba bien o está mal que se le haya entregado no, ese no, bono a esos o, trabajadores o sea, del Banco Estado? O sea, haber entregado un bono bien, pero el monto de ese bono no justifica. Ahora, la, la gran diferencia es que el, el presidente de ese banco sí puede firmar, tiene la posibilidad de firmar, y la, y la directora del de servicio puesto externo no tenía la posibilidad de firmar, porque no dependía de ella. Y fue, aún así fue despedida. Por, por el mal, se supone que por el mal manejo y no supo sacar adelante este paro. Sí, pero es que mira, hay cosas que uno no sabe que están pasando detrás. Por ejemplo, el tema de. La otra vez lo saqué. El caso de la Pular. que No era la polar, eran todas las casas comerciales y los bancos, pero se llamó la polar por un tema de que el primer caso salió de ahí.、Eh, el hecho de que exista una superintendencia detrás, que es lo que quiero llegar, que tiene que fiscalizar que procedimientos por ley no se puedan hacer, que se fiscalice. No puede ser que pasen 5 o 10 años y que den una respuesta que nunca se dieron cuenta. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se dijo a, a, a, para el caso de este gran de la Polar? ¿Y, y cómo no, nadie. O sea, pasaron cuatro gobiernos y cuatro gobiernos no se dieron cuenta de que las empresas estaban autorrepactando a clientes ilegalmente. O sea, creo que ahí, ahí tiene que haber algo de servicio puesto interno. Lo siento, no lo sé, pero algo tiene que haber pasado. Hay varias cosas que se manejan, hay varias. Varias hipótesis. Se que quedan por ejemplo, en hipótesis porque ni siquiera lo sacan a la luz pública. Exactamente. o n c e s como te digo, sí, insisto en el reclamo, t o d o lo hacen tras puertas encerradas donde nadie se entera de lo que pasa. Ahora sería bueno que, que la, lo, los estamentos públicos, las organizaciones públicas, tuvieran la posibilidad de, de, de poder negociar como están negociando. ¿sí? Eso, eso es válido. Eso, eso es, es, es legítimo, que sea público o privado tengan la posibilidad de negociar por mejoras salariales. Si、sí, eso es, es, es indudable. Pero, como les digo, yo creo, yo creo a, a mi modo de ver, que lo del Banco Estado marcó un precedente. Sí, obviamente, sí. Marcó un precedente, estaba... porque, porque si yo, por ejemplo, por ponerte un caso, yo estoy, yo estoy en mi casa, como papá, llego y le doy 20 mil pesos a mi hijo. Porque se lo estoy regalando a, a uno de mis hijos y tengo tres hijos. Le estoy dando pie a los otros dos para que también me pidan lo mismo, ¿no? Exacto. Claro, obvio. Entonces, entonces es, esto, esto es exactamente lo mismo. Si, si a una entidad pública se le dio tantas lucas, entonces obviamente las demás van a decir, bueno, si están dando, pidamos. Esa es más o menos la, la visión que tengo yo, que va en costado. Bono Bancostado marcó un precedente para la administración pública. Y ahora está metida la NEF,、ah, que van、sí. a hacer un paro, ayer, un paro nacional. c i o n sí. Entonces, yo creo que se va a, ra a radicalizar. a Aló. Aló. Aló, Luis. Patricia. Hola, ¿cómo estás? Bien, Patricia. Patricia Morales, presidenta del Partido Progresista. ¿Cómo estás,、Estimada、Patricia? Presidenta, ¿cómo Bien, está? aquí estamos. Un gran saludo a todos. Gracias. Oiga, qué bueno, qué bueno que no esté llamando. Estamos hablando del paro del, paro de, del registro civil. ¿Qué te parece a ti eso? ¿A q Bueno, a mí me parece que es absolutamente comprensible el paro del registro civil. Todos sabemos que la situación de los funcionarios públicos, de los trabajadores del Estado, es una situación muy precaria. La mayoría de los trabajadores están ya sea a contrato honorario y los que están en planta tienen sueldos que son bajísimos, e s muy p r e c a r i a que luego al retirarse los llevan más o menos que a los límites de la pobreza. Entonces,、eh, me p a r e c i ó muy extraño que al mismo tiempo que se está trabajando una reforma、eh, laboral, que sabemos es mínima, pero es una reforma laboral al Fin se está actuando de manera tan dura con los trabajadores del registro civil y se esté cerrando、eh, las puertas a la negociación. Me parece bastante presentable. p a ti, y mira, yo lo que había dicho anteriormente y no sé si que, quiero escuchar tu opinión:、eh, lo, de, lo del bono de Banco Estado, ¿marcó un precedente o no marcó un precedente para este, para este paro? a a este p r No, yo no creo que haya marcado un precedente porque cualquier persona que ha trabajado en el sector público sabe que las reivindicaciones v i e n o n hace años. Más bien, yo creo que lo, lo que fue muy positivo del Banco del Estado es que ahí Guillermo Larraín tomó el toro por las hastes y tomó una decisión、eh, positiva. Pero también eso habla de, de los problemas que se generan en e l interior del sector público. Es decir, tenemos empresas estatales donde los niveles de suelo d son muy superiores a los trabajadores día a día de las distintas plantas o distintas reparticiones públicas, ministeriales. Entonces,、eh, ha faltado, por supuesto, decisión de parte de Hacienda. Pero yo quisiera hacer un punto que quizás es el más revelador. Los mejores trabajadores o los trabajadores mejores pagados en términos de ministerios o n los ministerios de Hacienda, donde está la IPRES, que es la dirección de presupuesto la que fija los sueldos. Entonces, no deja de ser raro que los, claro, a la hora de f o l t a r las lucas, por así decirlo, la, la dirección de presupuesto que depende del Ministerio de Hacienda es más de n e g o l a consigo misma que con, por ejemplo, los trabajadores del registro civil. Qué buena, qué, qué buen dato ese, Patricia. Sí. Patricia,、eh, tú. No, no sé, Dima, ¿tienes alguna noticia, algo que quieras decirnos? Bueno, queremos contarle s varias cosas. Primero, el mes de noviembre se viene bien, bien desafiante porque, primero que nada, vamos a lanzar un libro sobre economía desde la Fundación Progresa a fines de noviembre. Por otra parte,、eh, también vamos a organizar la cuarta Escuela de Líderes Profesionales Progresistas el 13, 14 y 15 de noviembre. Y también、eh, comentarles a todos que seguimos. Trabajando para la construcción de un nuevo referente junto al Partido Unido, e Partido Liberal y Partido c o l e g i s t a hace un futuro y de cara a las municipales. Entonces, todos aquellos que se sientan convocados son bienvenidos y pueden visitar nuestra web, www.losprotegistas.cl. Patricia, mira, yo quería llevarte a un, a un tema súper importante y pa parte de lo que dijiste lo tocabas.、Eh... Han pasado varias cosas acá, por ejemplo, en la, en la provincia de Cordillera, que es una de las. Bueno, donde yo vivo, en la provincia de Cordillera. Puente Alto, Pirques, a n José Maipo y ahora se nos añadió La Pintana. ¿Qué posibilidades hay de que se pueda hacer y se pueda generar algo,、eh, a lo mejor no macro, porque no, no creo que podamos llegar a un acuerdo macro、eh, para poder hacer algún acuerdo、eh, electoral? Ya sabemos que estamos haciendo algunas cosas con el Partido Humanista,、eh, con los liberales y no me acuerdo con qué n otro más, si tú me puedes recordar. Pero, el PEB, el Partido Ecologista Verde. Eh, eh, ya. Bien, bien. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que podamos hacer algo, algo a nivel、eh, provincial, acá de la provincia cordillera o, o no? O sea, lo que nosotros estamos planeando es la construcción de un referente a nivel nacional. Eh, que incluye al Partido Humanista, o al Partido Progresista, al Partido Humanista, al Partido Liberal y al Partido Ecologista. Por tanto, todo eso se traduce a nivel local. Aye, ya, no, yo, yo hablaba, hablaba con las demás fuerzas de izquierda. Bueno, mira, nosotros hemos siempre dicho que estamos abiertos a la construcción de un, una gran referente de centroizquierda. Porque estamos convencidos que si no quieren realmente que las reformas se arruinen en este país y lograr garantizar una habilidad, y generar una mayoría que es mucho más amplia que u n a mayoría o mucho más amplia d e l r e f e r e n t e que mencioné y t i e n e que ser algo mucho más amplio. Y eso tiene que hacerse en base al diálogo y a las propuestas. Entonces, en ese sentido, nosotros、eh, hemos manifestado nuestra disposición para trabajar con todos quienes quieran a, acercarse para conversar sobre cómo d e b e ser una reforma del sistema tradicional, una reforma constitucional, etc. Creo que en la medida que hay diálogo y、eh, se puede discutir a nivel de propuestas, países, entonces ahí lograremos cimentar las bases de、eh, una coalición mucho más amplia. Exacto, y siempre bueno con nuestra bandera de lucha que la llevamos desde, desde el 2009 con Marco, que el, la Asamblea Constituyente. Y, y vamos a tratar de hacer algo, algo grande acá, nosotros con, en, la, en la provincia de Cordillera, de nuestro, desde nuestro comunal, el comunal de Puente Alto, de Progresistas de Puente Alto, ver, de, para hacer algo grande con la Asamblea Constituyente. Así que Patricia está cordialmente invitada a poder participar. Bueno, todos los、Perfecto. progresistas están invitados a, a, a poder participar. Así que un abrazo, Patricia. no sé si Muchísimas que, gracias, Luis. Un, un abrazo, no sé si Carlos, Iván, quieren comentarle algo a la, a la presidenta. No, saludan nomás Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, estamos muy bien. Les mando un gran saludo a todos y espero verlos pronto. De mi parte, también sería un gusto saludarla pronto y también hablar de, del tema principal que es el que yo estoy intentando aportar aquí en el PRO, que es el tema de tenencia responsable, animalismo y temas、gracias. generales. Un gusto tenerla con nosotros. Gracias, Carlos. Chao, chao. Chao, Patricia, que esté muy bien. Muchísimas gracias. A usted. Chao, chao. Buenísimo, buenísimo el, la intervención, el llamado de, de Patricia, porque es bueno tener el punto de vista desde, desde las esferas del partido. Exacto. Porque nosotros somos parte del partido, pero ella es la presidenta del partido a nivel nacional. Entonces, es bueno, bueno que, que, que suceda esto. Yo no, no lo sabía, me acaban de avisar que, que ella podía llamar. Se los dije a, antes de, pero se、la、concretó y que, y que era、bueno, al aire, sí, me Y me que bueno. Claro, porque para que vea que la cosa no e s t á pauteada, porque sería distinto pautear y, y, está, y preguntemos Oye, esto. o o r qué? No, claro. Claro,、pues, no, no, no. totalmente. Allí, y es un programa totalmente en vivo y en directo. ¿Y ¿Sabes qué, Luis? Siendo Me... las 8 de la noche. <risa> no, son las 10, hombre. <risa> no, son las 14 con 54 horas. 54 minutos. Minutos, exacto. s h i q u i l l o bueno. Como les decía,、eh, hay varias cosas que, que podamos. Bueno, no, y No sé qué le ha pasado a nuestro amigo Luis Canille, que, que se ha demorado tanto en llegar, ¿eh? pero le, le vamos a descontar los minutos. Luis, ¿Oye? dígame. Quiero integrar un bonus track dentro de lo que tenía presupuestado al, al tema que iba a tocar hoy día. Dígame. Es un tema bien, bien político sobre lo que es el tema animal. ¿Tú has escuchado que existe un día de respeto a los animales?、Eh, políticamente. Sí, sí, sí. El otro día hablábamos que era el día de, de San Francisco. d e San Francisco, así. Exacto. Pero yo quiero hacerte otra pregunta. Si hay alguien de otra religión que no crea en santos, porque hay varias religiones que no siguen los santos, ¿cómo podríamos hacer que esa cultura pueda respetar los animales políticamente, con algún hecho político, para que. Las futuras entes políticas puedan ofrecer, dentro de lo que es economía, dentro de lo que es sociedad, dentro de lo que es salud, también un tema ecológico y tema pro animal. ¿Has pensado alguna vez en eso? Es que, es que no te entiendo, porque si, es, si bien es cierto, ese día、eh, se celebra, pero es un día de un santo. Eh, pero se celebra a nivel a nivel mundial, a, a nivel mundial ese día.、Sí. o sea No es una cosa que sea solamente los los creyentes religiosos de ese. No. De acuerdo a lo, yo, a lo que yo veo y a lo que me he instruido. Y, y, y hay marcha, y hay romerías, es que, y hay. Es que eso va más allá de lo, del、Exacto. tema religioso. Exacto. Y、en、el un... tema de la política no se puede mezclar. Yo creo que va por un poquito de, lo hablamos al principio, de sentido común, criterio, no sé, como sea que se llame. Independiente si es un tema religioso o no, creo que respetar a todos, incluyendo a los animales, es derecho de todos. Estamos todos compartiendo un planeta donde tenemos que tratar de vivir mejor. Creo entonces、Exacto. que pasarlo por través de una religión. No quiero decir con esto de que no sea no, bueno o、sí, malo. No. Yo, no, no, yo soy fanático,、no. por eso. Pero a lo que voy.、Eh, ¿Qué es un punto débil que tiene? Sí, pero que eso lo ve cada uno. Creo que si lo quieres ver religiosamente, lo ves. La gente que no, lo, que no es religiosa también lo puede ver por un tema de, de criterio. De lo derecho, que yo digo. No sé.、Uh -huh. Y la política creo que es más allá de, de, de, de pasarlo por un hecho político. Pero tú. No, no tú... A ver,、eh, tratando t t r a a n de o d dd de sacar、celular. un poquito y hacer un análisis del acuerdo lo que tú estás、eh, viendo, ¿tú querrías、eh, proponer que existiera un día que fuera diferente a ese? Se r e f o r z a r á el día de respeto a los animales. Por eso, ¿pero que fuera un día distinto a ese? No, porque、si、el mismo día, un, día no, no sirve de nada. Un día distinto podría ser, sí.、Porque、podría Si, ser si el día. mismo día, el día ya está. El、Yo、día no es el m i e día debería, se... debería ser el mismo día y hacerlo para todos por igual. Exacto, pero reforzarlo, o sea, tomarlo como más okay, bandera sí, nacional. Reforzarlo y darle más fuerza a e s Eso es lo que、puntual. yo quiero ir.、Sí. Que yo encuentro que a través de los años, estoy hablando del 60 que salió el decreto de a través de la Organización de las Naciones Unidas en, mil, en los años 60, en el cual dijeron ya, estos son los dos, los derechos, respeto, s son alrededor de 12 artículos. Estos 12 artículos. Sí, de... pero Iván, disculpa que te discrepe. Eso yo lo entiendo. p e r o t o d o i é n s animal. e o s países no lo siguen. Pero por eso, aquí en Chile, un animal es un bien mueble por. Por, por eso. Por, por constitución. Entonces. Lamentablemente, mientras no se cambie eso, no creo que se pueda hacer mucho. Sí, está、Hay、bien que, que la, la gente, obviamente. Sí, por eso. Pero obviamente la gente, y cada vez se está subiendo más a la micro, ocupar ese mismo día y respetar a los animales como se lo merece, igual que uno, igual que el resto de las personas. Exactamente. Yo, yo en base a eso mismo, q u e bueno, Carlos, que tú lo dijiste, me, me, me sacaste las palabras de la boca. Yo, yo creo que no, no es necesario que exista un día especial para, para amar y querer a los animales. O sea,、no. es, es el día a día. Ahora, instaurar un día. La s i t i n mejor. Instaurar, es que eso, instaurar un día. No sé, puede ser, pero ya existe.、Sí. Ya existe. Yo, yo creo, y lo que nosotros los progresistas vamos a tratar de trabajar en el momento que nosotros seamos un gobierno. Es impulsar leyes que cambien precisamente lo que acaba de decir Carlos, y que tú lo dijiste la semana pasada, que, que no puede ser que el, un, un animal, un animal sea un bien esté catalogado como un bien mueble. O sea, yo lo encuentro aberrante,、eh, algo retrógrado, que, que, que, que no cabe en una civilización moderna. Ojo con quien hizo la constitución también. Exacto. Entonces, y es muy bueno que la gente sepa que. La gente sepa que Porque el otro día había, había una discusión en, en Facebook、eh, en la cual me, me metí y participé. Porque una señora, y que, y que con buena labia, con buen verso, como una buena prosa, empezó a hablar y como, hablaba así como imitando a la presidenta Bachelet, con un p r o s e n i o así, y hablaba y decía que, que, que no era necesario cambiar la constitución, que había que preocuparse de, de la salud, del, de la educación. Y empezó porque hablaba súper bien la señora. Entonces yo me metí y le dije, pero señora, si、eh, es precisamente por eso que hay que cambiar la constitución. Por, porque si queremos, queremos arreglar la salud, queremos arreglar、eh, la educación, queremos arreglar、eh, la vivienda, las jubilaciones, tenemos que necesariamente cambiar la constitución, o ¿no? si no, no se puede. Lo que iba... Entonces la gente, la gente, Iván, no lo entiende.、Sí. Entonces por eso hay que, este programa precisamente habla y trata de hacer eso: de hacerle entender a la gente que es importante cambiar la constitución. Exacto. Oye, Luis, que lo que iba era haber un medio para generar una bomba más fuerte cultural en este tema. Y eso es lo que yo estoy intentando llegar con un día D. ¿Entiendes? No sé si tomarlo como un refuerzo cultural por los animales o tomarlo como el día de respeto, el, el reforzar el día de respeto a los animales. Pero hacer un día en el cual se pueda hacer mayor. Fomento a todas las e n t e s políticas del país a que participe, porque cuando son las marchas y cuando se respeta acá, se hace el día de respeto a los animales, no se ve ninguna personalidad política casi siempre. Carlos, bueno, lo que yo quería acotar a, a Iván recién, que con respecto al tema de los animales, lamentablemente, y lo mencionaste, t ú y creo que la otra vez también lo m e n c i o n a s t con respecto, sí, que parte toda, Iván. La constitución. Si no c a m b i e s la constitución, no puede ser, y, y yo lo voy a repetir mil veces, y aunque se aburren, sí, se c o n s i u e r un animal pues, bien mueble, imposible. Pero mientras tanto, no se cambie eso. Hay solamente una forma de poderlo cambiar: que la gente se suba a la micro y que vaya a votar, porque no puede ser. Es a modo personal lo que voy a decir.、Eh, que si bien la inscripción sea obligatoria, la votación específicamente no, yo creo que debería ser obligatoria, porque. Se notó, se, se, no tengo los detalles de las de, de la últimas elecciones, pero es demasiado bajo la gente que va a votar. entonces... 46% del PAD en la electoral、clase. votó. O sea, 46% no es nada, ni siquiera el 50%, por poquito, pero no, no siquiera el 50%. Por lo tanto, eso lamentablemente en Chile está generando problemas, problemas. y eso lo estamos viendo a, a nivel general, no solamente por gobierno, en todos lados. Entonces. ¿De dónde se tiene que cambiar de una vez por todas que las cosas en g e n e cambien? Sí, principalmente. Pero ¿pero también ¿Quién va a cambiar、cultura? la constitución? Tenemos que hacer la cultura de la constitución. Sí, pero ¿quién va a hacer el cambio de la constitución? Nosotros, los que vamos a votar, y si no va a votar el 54% de la gente. ¿Cómo se va a cambiar una constitución si siempre los del gobierno n a c e n los mismos? Yo creo que por un plebiscito la, para elegir el tipo de asamblea. Sí, obviamente, pero de parte todo de cambiar a la gente que realmente va a gobernar como corresponde ilegalmente. s á n c h i i q u l l o s que yo, yo la semana pasada lo dije y lo mantengo.、Eh, yo creo que sería súper bueno que, que, algún, que algún personero público, algún, pers algún diputado, algún senador tomara esta bandera de lucha para que se pudiera instaurar. Una tercera urna en estas elecciones municipales. Que se, que se instaurara una tercera urna en el sentido de que: urna para los alcaldes, urna para、la、los urna concejales, concejales y urna para la asamblea. O para que la gente vote entre las tres alternativas que existen: bicameral,、eh, comisión de expertos o asamblea constituyente. Y que la gente decida. Y que ahí, como va a haber un proceso constituyente que l l e e a seguir los plazos, se, se vio, se ya por lo menos se vio un proceso. Y está bien lo que hizo la presidenta, que el proceso constituyente, pero yo creo que sería súper importante que hubiera una tercera urna para que en estas elecciones, en estas elecciones, la gente ya pudiera empezar a manifestarse, empezar a poder a empoderarse. Y que, y, que, y que, a ver, no me gusta utilizar la palabra envidia, pero hay una vez que se dice envidia sana. Ver las elecciones ayer en Argentina: un 72% del padrón electoral. Con un, país, con un país corrupto como Argentina, corrupto, donde los mismos. Y el 100% d e s o l u c i o n a d a del pueblo. Exactamente. Y, y que un 72%, compadre, un 72% se haya levantado a votar, me parece pero maravilloso, me parece excelente. Cosa、Exacto. que acá en Chile no sucede. Cosa que acá en Chile no, no, no, ha sucedido, no ha sucedido que un gobierno sea corrupto. Acá no ha pasado eso. Han habido algunos, algunos problemillas. Eh, con algunos diputados o senadores, y... pero, pero que un gobierno sea corrupto en Chile no ha, no ha sucedido. Entonces, que, que, en un, que en unos países, y, y los mismos argentinos lo dicen, no es que, no es que uno u n o como lo ve desde afuera, no. Hay, hay, tú, tú ves la, la misma gente que trabaja aquí en Chile, que son argentinos, que hay algunos que ya son, que se creen chilenos, y que dicen que es un a r g e n t i n o es un país corrupto, y que en un país corrupto, el público, el, el ciudadano de pie, como digo yo,、eh, Salga y se, se empodere y participe y quiera sacar a esa gente que está trabajando es ahí. Es totalmente admirable. Es, es así. Entonces, la única posibilidad, vecinos, vecinas, la única posibilidad de poder cambiar esto es saliendo a votar. Es la única posibilidad de que podamos cambiar lo que está pasando, de cambiar a, las mal, a los malos elementos. No, no echemos al saco a todos, a todos los diputados ni a todos los senadores. No todos han, sido, han tenido problemas, no, han to, no todos son corruptos ni nada por el estilo. Pero sí hay que sacar a las manzanas podrías que están en el Senado y al, a las manzanas podrías que están en la Cámara de Diputados. Y varios de ellos hace muchos años. Exactamente. No, también hay exactamente. muchos que pueden estar en. ¿Y por qué no explicas tú y que todavía están ahí en, en el poder? Porque están votando siempre los mismos. Exacto, sí, ese es el problema. Por eso les dije: este gobierno, este gobierno que está actualmente de la presidenta Bachelet、eh, está. Validado con un 46%, claro, la presidenta es un 60 y tantos por ciento, pero del 46% de todos los chilenos, o sea,、Exacto. menos de la mitad del país. Y por Entonces, eso, pues,、eh, calzo con la estadística que pueda decir que la presidenta tenga cerca de entre un 20% de aprobación, un 30% de índice bien, bien bajo en las encuestas. No, o sea, han habido problemas y, y, y yo creo que el, el gobierno ha sido hidalgo en reconocer los problemas que han habido y esperemos que, que esas cosas se solucionen. Yo creo que con estas medidas que se están tomando, como el proceso constituyente, varias medidas que se van a hacer con el asunto de la Comisión Engel, que, que, que a mí me parece que, que si se aprueban los 15, los 15、eh, capítulos que se están proponiendo de pe a pa, e Sin, sin maquillaje, como ya están tratando de hacerlo los partidos políticos grandes, están tratando de maquillar eso, los cambios que se están proponiendo. Yo creo que Chile va a cambiar. Chile va、Exacto. a cambiar y va a cambiar, va a cambiar para bien, porque、eh, no puede ser que la gente esté odiando a la política si, si un político es el que decide cuánto va a pagar de salud, cuánto va a pagar de educación, cuánto va a pagar de, por el pan que se le echa la boca. En salud la gente está resignada. Porque cuando me ha tocado ir a buscar unos remedios, porque hace un tiempo que estoy buscando unos remedios aquí en la farmacia del Hospital Sotero del Río, tengo que hacer una fila de dos horas para sacar un número, tres horas para esperar que me llamen y dos horas más para que me entreguen los remedios. Y las abuelitas sentadas ahí y conversando de la epicrisis completa entre ellas. No, ya mejores, se llevan sus tejidos, se llevan s u cositas, p e r i e n d o Creo、ya que saben ya que、no. tienen que esperar. Y exponiéndose también, hablando de <coughs> salud pública, exponiéndose a enfermedades que hay, por ende, en un hospital. Exacto. Que eso es lo peor. Exacto. Y siendo eso transformado, se transforma en un gasto también para el sector público, al final de cuentas. Oye, vamos a ir con nuestros socios colaboradores y volvemos con el programa, esperando que llegue nuestro invitado Luis Escanilla, Escanilla, nuestro concejal de acá de la comuna Puente Alto. Vamos con nuestros socios colaboradores.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 PowerCard está ubicado en Avenida Conchitoro 0509. Llama ahora al 22872 4459. Página web w w w p o w e r c a r s c l Para que su automóvil funcione como siempre soñó, visítenos. Somos Repuesto de Automóvil Esclavero. Lo esperamos en Avenida Conchitoro, esquina Genaro Salinas.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 Cambiar la imagen de presentación y う u c h o s t r い b a j o s más. w o た d y Art. Te atenderá en su WhatsApp más 569 968 77782 o directamente en su Facebook Goody a r Ya sabes, Goody a r soluciones gráficas, está a tu disposición. A h si mencionas la radio, Puente Alto exige un 10% de descuento en tu primer trabajo. Ya lo sabes, Goody a r la solución que tu negocio estaba esperando.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 Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro programa Cultura Cívica Progresista. Yo me voy a tomar una licencia. ¿Sí? La semana pasada no, no me tomé esta licencia.、Yo、pero esta vez、tira. voy a saludar a mis queridas compañeras de trabajo. Mis、yeah. queridas compañeras de trabajo. Pueden hacer c h i n c h i n nomás, ¿eh? chin que chin, trabajan chin, conmigo en la Polar. Chin, chin, chin, chin, chin,、eh, a, a Valeria y a, a Pilar, ¿cierto? A Miguel, a. a, a A la Mirta, n o p e r o La Mirta estaba con licencia, o sea, no, estaba con. Con d í a l i b r e y Día. Así que,、eh, grandes compañeras que, que me, han, me han tratado súper bien y atienden súper bien. Así que vayan a visitarnos al tercer piso, mueblería en la Polar de Puente Alto.、Okay. Así que, un saludo a queridas amigas para, para ustedes. Un besito, llegando allá les doy el besito allá, me lo cobran. Así que、eh, seguimos con el programa. c h、eh, i q u s yo les quería hacer una consulta.、Bien. ¿Qué les parece a ustedes lo que pasó con el caso Corpesca, que ahora ya salieron y se están haciendo indicaciones más y se pidió el desafuero del senador o r p i s en el caso Corpesca? Carlos.、Eh, no, no, no, no puedo comentar. No, sin comentario. ¿Por qué? A ver qué pasó. No, porque no creo que sea justo lo que pasó ahí.、No. Por eso, pero lo, lo que pasa es que hay, hay mucha gente que no sabe qué pasó con la ley de pesca, que es la, la ley longueira, como, como,、eh, como, le como se le llama. Exactamente,、eh, como se le llama. Y ahora habían varias cosas que se habían denunciado. Ahora no es solamente cohecho, hay varias, hay varias, sí, hay que varias eso, aristas que están ahora ahí. A eso voy, Luis, entiendo todo lo que pasó, pero lamentablemente llega a dar rabia, porque no, no puede ser que pasen ese tipo de situaciones y que van encima teniendo los respaldos de t o d o y que salga, no. El tema es que se está privatizando ya prácticamente todo. ¿Te has dado cuenta, Luis? Se ha estado privatizando todo, desde el agua hasta los peces. Y, dice, y has escuchado este tema del Monsan, Monsanto. Monsanto, sí, pero Monsanto. Lo, que, lo que yo te digo, el cohecho que, que ocurrió con el tema de Pesca. Exacto. Que el、sí. hecho que voy yo es que si seguimos avalando estas situaciones, vamos a estar vendiendo prácticamente todo el país. Va a quedar. Escuchen. En, en una forma casi como. Como ruinas. Como ruinas económicas del país a futuro. Escuchen lo que les voy a decir y necesito su opinión. UDI, la UDI, el Partido、yeah. Unión d e m o c r á t i c a Independiente, popular, <risa> defendió a Jaime Orpiz por los 235 millones en sobornos que recibió de Corpesca,、yeah. diciendo son errores, no delitos. s 3 cuántos millones eran? 235 nomás. d、sí, o 2 c 5 Una pequeña. a c o c t r e s Ferrari F-50? ¿Qué, qué, qué manera?、Eh, Pero la, la, la UDI... ¿Cómo, ¿Cómo puedo cometer esos errores eso? yo también? ¿Cómo, cómo lo, lo puedo hacer? No, no.、Pero、hay u n a r o tocar dinero la, la nunca. UDI, la, UDI jamás la, la UDI jamás va a reconocer que uno de los suyos haya cometido este tipo de ilícito.、Eh, así que. Sin comentarios, como dijo Carlos o b r e esto. Antes pero en otras situaciones. Pero sí, sí, chiquillos, no puedo dejar de, de comentar que esto hay mucha gente que, que no sabe que, que hay siete familias que son los dueños de la, de la soberanía del mar chileno. Hay mucha gente que se, que se arroga y empieza a pelear. Y cuando, cuando nosotros los progresistas tratamos de, de, de ver la posibilidad de tener una salida. Eh, amigable, hermanable con Bolivia para que tengan su salida al mar y nosotros tengamos la posibilidad de poder tener gas, gas que, ojo, que, que es ojo, esencial. Ojo, Luis,、uh, disculpa, que r e a d i r c u m p a c o、sí, r r e s p e c t o a l tema de, la, de los siete familias dueños de la soberanía Marín, del mar chileno, en la misma haya dijeron que no hay país del mundo que no tenga soberanía sobre el mar. Bueno, acá y Nosotros、eh, Por, hemos, por hemos, eso、eh, me actitúo、no、una. Hay, hay, hay varias cosas que, que, que uno no puede entender, pero, pero son así. Y, y sería bueno que, así como se está viendo que esta cosa,、eh, hay un denuncio de cohecho de, de la ley de, de Corpesca, esta, esa ley debería caer por sí sola. No se supone que el cohecho es, es delito carcelario exacto, y exacto. no un error. Es que por eso, por eso se pidió ahora el desafuero de este senador para ser enjuiciado. Yo encuentro que debería irse para la casa, ¿no? No, no, o sea, s í debería ser, pero lamentablemente no. Con la ley. Y a la carta, la Constitución no permite que. Mira, voy a hacer una comparación, aunque sean idiotas de repente, disculpa la expresión. Denante s dijiste que. Se me fue la idea, espérame. Espérame, espérame. ¿De qué tema? Se bloquea. Bueno, Luis. Eh, ¿Empecemos a dar algunos datos por mientras? Ya, dámonos algunos, algunos datos y algunos tips. ¿Te has dado cuenta que ha empezado a hacer más calor en esta fecha? Ya estamos como un mini verano, ¿cierto? e m p e z a n d o con hoy, la primavera y. Esto y esto tiene es que、tiempo. ver mucho con los animales, ¿no? Sí. Sí, ¿Sí? dime Porque, por qué, a ver.、Eh, por el tema de que el calor puede ocurrir, pueden ocurrir varios problemas. Vamos a dividir. En el calor de distintas formas. Primero vamos a nombrar sobre los ácaros, especialmente de las garrapatas, el tema de la hidratación y el manejo del pelaje del animal. ¿Te parece? Ya, ¿con qué quieres empezar a, a preguntar? ¿Con, ¿Te parece que hablemos con la, el tema de las garrapatas? Ya. Las garrapatas es, es un parásito externo en el cual el. Va y f a v o c i t a la sangre. Se alimenta de la sangre del animal y te va depositando algunos, algunos desechos. Dentro de esos desechos se adapta otro parásito que está adentro, que te produce nada más y nada menos que una anemia al animal. Y, lo, y, y la sobreparasitación de ese animal puede llevarlo a graves problemas a tu mascota. ¡Guau!、Wow. Wow. Y eso empieza en este、eh, tiempo a eclosionar algunos huevos y a aparecer algunas ninfas, a aparecer algunos, algunas garrapatas y pueden afectar al animal. ¿Realidad o mito? ¿Las garrapatas vuelan o no, o no vuelan? No vuelan. ¿No vuelan? No. El, y dicen que las, gar, las pulgas se, dicen que vuelan, pero no es que vuelen. Que el, la forma de las patas producen que puedan dar grandes saltos que pueden superar los 30 metros. Por eso la gente dice que puede volar. Ya, en ese caso la, las garrapatas también pueden hacerlo. No, ellas se adhieren a, a, veces, a la suela, se adhieren a, a restos de traje, de ropa que pueden a, ir los huevos e irse moviendo en distintas partes. Algunos pueden irse también por el viento, pero no es que tengan algunas alitas y vayan volando como mucha gente puede decir. A ver, Carlos, yo qu quiero colocarte. Una, a ver, una, que te pongas en una situación. Tú eres concejal de Puente Alto. No, todavía no. Tú eres concejal de Puente、ah, Alto. Sí,、okay. en él como que sí. Carlos, tú eres concejal de Puente Alto. Ya.、Yeah. <risa> no, ¿cómo te gustaría a ti ver、eh, cambios positivos para Puente Alto? ¿Cómo te gustaría ver que fuera tu Puente Alto? el Alto? Puente Alto? El Puente Alto que tú sueñas. ¿Cómo te gustaría que fuera? A ver, Puente Alto. Me encanta Puente Alto, es bonito, tiene un aire puro.、Eh, a mí me gusta mucho lo que son jardines y me gustaría que Puente Alto, y tiene como para hacerlo, que fuera así una especie de viña del mar. Que ¿Cómo? que esté en ¿Con más parques? Con más parques, claro. Eh, eh, no haber animales en las calles. Eh, verla más limpia, aunque sí hay que reconocer que Puente Alto es un poco limpio, pero faltan detalles.、Eh, que la gente sea más cercana, que t e n g a salud más,、eh, más de fácil llegada.、Eh, hay que abarcar, no sé, no sé cómo describírtelo, muchas cosas que faltan. En mi cabeza pasan tantas cosas y creo que hay que ordenar, me tengo que ordenar como para. Para ver、eh, por dónde empezar, porque igual hay otras cosas que están pendientes. Si tú me preguntas por el aspecto de puente alto, yo lo encuentro que igual está bien y muchas cosas igual que faltan se pueden mejorar, que es la parte que me gustaría trabajar también. El tema de los animales, que también、eh, eh, q con Iván lo veo, hemos hablado harto de, de animales. Que también no estoy de acuerdo、nivel. en que los animales han desbotado y que la gente también tenga un poquito más de cultura cuando salga, a saque a pasear a sus animales. Eh, no sé, un hospital público veterinario. A mí me gustaría, la、ah, verdad es que, que hablamos? Hospital sí, público? no le、de、hemos hecho, contado a i e n Estábamos、bien. viendo la posibilidad de ver de cómo hacer un hospital público, q u e s e s acá en Puente Alto. Exacto, estuvimos hablando secretamente. No, sí, eso lo habíamos hablado también acá en el programa. Eso lo, de hecho, inclusive cuando, cuando vino Marco la vez pasada, desde ahí empezamos、sí. a hablar con de, este, de, de esta posibilidad. Yo creo que. No, no creo que sea tan utópico, yo, yo lo creo posible, pero. Hay, yo creo que va a costar, pero Hay poder, 25 hospitales que se supone que se van a. 25 o 28, me parece que son. O 27, que se van a construir ahora en el término del mandato de este gobierno. Así que.、Eh, Iván, la misma pregunta. ¿Cómo、uh -huh. te gustaría a ti? ¿Cómo tú ves y con, para ti, cómo sería.? Más allá, más allá del ámbito animalista, estamos hablando,、no, hablando con Iván, como, como un miembro, un miembro como un miembro como un miembro que vive en esta comuna con su familia, con su, con su señora madre.、Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría para Puente Alto? Primero, más acceso a las personas con. que hay varios nombres que le ponen las personas que mal, mal les dicen m e n o s v á l i d o s porque m e n o s v á l i d o s no lo son. Con capacidades distintas, más accesos. Primero, hacer como una ordenanza municipal o, a, o fomentar al alcalde que esté en el momento a que haya una ordenanza municipal que todos los locales que hay aquí en Puente Alto、eh, se les exija en readaptar sus construcciones para que hayan acceso a la gente con estas capacidades. ¿Hay, hay, alguna, ¿hay alguna que no lo tenga? Hay algunas. ¿Sí? Acá en Puente Alto. Sí. Bueno, hay, hay que denunciarlas. Porque por ordenanza municipal tienen que tenerla. Tienen que tenerla. Bueno, también me gustaría que hubiera más espacios para la tercera edad. Porque igual aquí en general hay, hay. Hay gente de tercera edad. Pero también no está el medio de comunicación en el cual ellos puedan informarse de esto. o e n t i e n d e Como también. Hay varias cosas, si、sí, me acabas de pillar también un poco pensando bajo, pero más que nada que estar ofreciendo, me gustaría mucho saber qué es lo que quiere la gente, porque no saco nada por de ofrecer de otros temas que yo no domine y a lo mejor a la gente no les va a servir. Si no, no, pero yo no te estoy pidiendo que propongas algo, estoy pidiendo cómo para ti sería tu puente alto soñado. Ah, ya.、Yeah. Más seguro primero. Falta un detalle. Falta un detalle. d í g a n d i g a n sí. Sí, sí, puedo, puedo, sí, puedo? sí por favor. Cosa, sí, lo tenía presente, de hecho, la otra vez lo iba a comentar y ahora lo estaba mirando hacia afuera y lo vi. Los cables. Los cables, por el sector de la Plaza Puente Alto, los cables son horribles. Ahí he, he escuchado algunas municipalidades, creo que Maipú es una. Que negoció el tema de sacar los cables y ponerlos subterráneos. subterráneos. Sí, sí. Hay varias villas que ya están acá en Puente Alto y están canalizando todo. Las que están con nuevas construcciones, sí,、Exacto. pero igual, estamos hablando de cuánto? Solo el e 90% de, de, del sector y de todo Santiago y todo Chile. Exacto. Dale, Igá, r d ó n Ya.、Eh, bueno. Dentro de lo que, como les decía, que lo que pienso para un buen puente alto sería una comuna más segura. He estado por otras comunas, y,、eh, trabajando, paseando. Me he dado cuenta que aquí sería bueno que hubiera est estos sistemas de paz c u d a n a Mejores sistemas. Yo he visto en mi barrio prácticamente ninguna camioneta de paz c u d a n a o de seguridad ciudadana. Se han visto algunas acá、eh, dentro del sector. Centro de Puente Alto, pero me gustaría que hubiera más para que empezaran a dar a ver más avisos para carabineros, fomentar también、eh, más más llegada de, car de carabineros para mantener la, la seguridad, porque hay cifras que hablan de que en Puente Alto la, el porcentaje de carabineros que son de patrullaje alcanzan a ser un con suerte, un suerte 40% y el resto es de oficinas. Ya, mira, yo les voy a hacer una consulta. Si fueran ustedes, no, no, mejor no, no los voy a poner en ese, en ese caso, pero ustedes saben que actualmente lo, los viejitos, lo, bueno, mis papás son viejitos ya, tercera edad, son bien, bien apetecidos por los candidatos, por los actuales concejales, por los alcaldes, porque son, son el voto duro, porque son los que realmente votan. ¿Qué pasaría? Porque normalmente les llegan regalitos que van con su balón de gas a, las, a, la, a la junta, a la, donde se juntan y donde tienen su sede,、eh, los lo sacan a pasear. ¿Qué pasaría si ellos no tuvieran la posibilidad de votar? ¿Qué creen ustedes? Los concejales, aquellos que están postulándose a ser candidato a concejal o alcalde. ¿Ustedes creen que les darían e、eh, los m m i s l o mismos regalitos que le están dando ahora si ellos no tuvieran la posibilidad de votar? No lo creo. o、no, b v i a m e n t e que no. Y aparte que la gente no iría a votar porque no es obligatorio. Exacto. O sea, yo los, les quise poner ese, ese ejemplo porque、eh, mis viejos participan en un club de ancianos ¿Sí? donde hay, hay un concejal que, que los tiene como apadrinados. Yeah. Y que obviamente les lleva regalos, les lleva algunas cositas. Y siempre al término, la frase: Recuerden que en el 2016 hay elecciones. Es como decir, Tomen estos regalos, pero acuérdense de mí para las elecciones. Exactamente. Medio... Y ahora, la Comisión Engel, Engel. la Comisión Engel tiene eso tipificado como de delito, como cohecho. Este tipo de regalos ya no se pueden hacer. Entonces, por eso, por eso era la pregunta que yo le estaba haciendo, porque si, si esta, esta, esta gente、eh, utiliza, porque lo veo así y lo vivo con mis propios papás que me lo cuentan, me lo comentan. Hay, compadre, hay un, un calendario de este candidato que es、eh, Gentleman, parece que es el apellido,、eh, pero un, un calendario pero a otro nivel, o sea, es un calendario、eh, con un papel carísimo. Eh, con sus datos, con, es, un, es un calendario pero precioso, e o p r bonito. El costo, yo creo que mínimo es ese calendario, así, un calendario, uno, yo creo que mínimo debe estar costando sus cinco mil, seis mil pesos, uno. uno. uno. ¿Cuántos habrá mandado masa, a hacer para、mucho. regalarle a todos, los, a todos los viejitos? Es un calendario, pero a todo, a todo nivel, o sea, topísimo, con varias hojas, con varias fotos, obviamente alusiva a su campaña. Entonces, qué malo, que, qué malo que se utilice al, al adulto mayor en este tipo de t r i c u i ñ u e l a s ¿no? A mí me parece, me parece aberrante, me parece súper mal. Por eso me, me hubiese gustado que hubiese estado aquí、eh, mi amigo Luis Canilla, porque no puede ser que estas cosas sigan sucediendo. O sea, si yo me voy a preocupar de un, de un anciano, no me va a importar si vota por mí o no vota por mí. Yo voy a trabajar por el anciano porque porque porque soy solidario porque mis papás son viejos. Y porque yo voy a llegar a viejo. Y porque mis hijos van a llegar a viejo. Exacto. Eso tiene que ser una cosa, una una cosa la ley de la ley de la de vida. Yo, en mi parte, trabajaría en el como s i si fuera concejal, trabajaría por todos igual. Me preocuparía de las ideas, pero nunca estaría. Oiga, señor, acuérdese de mí, tal、no、año. Se supone que si uno va a ir a la política, tiene que trabajar para el 100%, no para unos pocos. Exacto. Porque a veces son como selectivos, como que dicen, ya le dedico más tiempo a esta persona, le dedico tiempo a esta persona. Haría como una oficina abierta. O sea, no, no estar todos los días recibiendo toda la persona porque no podría trabajar. Pero sí hacer un buzón de comunicación con la gente para, para saber lo que va necesitando y también ir aportando en las partes que se van necesitando cosas, como hacer, hacer la, los enlaces muchas veces de la, de la gente que pueda necesitar un, un montículo en ciertos barrios que, que corren riesgo, s u s niños que son pasajes cerrados y a veces pasan camiones de ciertos servicios y corren riesgo a la familia. Empezar a ayudar en esas, en esas cosas, quiero hacer un aporte. Oye, a propósito de eso, que quieres hacer un aporte,、eh, el otro día habíamos hablado que ibas a averiguar sobre si había junta de vecinos o no en tu villa. Ya, la junta de vecinos、eh, s、sí、i se está formando, está en proceso de los últimos papeles de formación. Pero ya hay un ya tienen este documento que te lo voy a pasar a ti, Luis. Que es un certificado、eh, de vigencia de personalidad jurídica sin fines de lucro, en el cual ya están participando un número de vecinos e l que pueden obtener ciertos beneficios. Ya. Ah, pero no es t e un comité de adelanto. un comité de adelanto. Claro, o m i t é de d e a n t o c l a esto no es, no es una junta de vecinos, pero sí un comité de adelanto para poder trabajar por los vecinos. Que, que no es lo mismo, ¿eh? no, no es lo mismo. Sobre el número de personas participantes, claro. La, lo, lo ideal es que las juntas de vecino, que las villas, las villas, cada villa tuviera su junta de vecinos para poder、eh, obtener los beneficios que están tanto en la municipalidad como en la gobernación, y además a través de lo, lo, los estamentos públicos, como,、eh, como la gobernación, como el, el gobierno regional, a través de los CORE. Para poder participar en los concursos públicos. Y además en todos los cursos gratuitos que están dentro de la municipalidad.、Eh, acaba de temblar, r ¿eh? a c a b a de、sí. temblar y, y fue más o menos fuerte.、Eh, ya los chiquillos aquí iban, iban arrancando ya. ¿eh? No, eh, yo solo me tiro por la ventana. Ah, de verdad que estamos en un sexto piso. No, no, no <risa> creo que te haya salido bien tirarte un sexto piso. Así、eh, que. Déjame d e s p e c i a l de lo que es a h Hay un llamado. ¿Aló? Ah, ya. Oye, ¿tú qué propondrías como para un puente alto? En general. ¿Sí? ¿Qué propondrías tú para un nuevo puente alto si te dijeran haga un nuevo puente alto en su periodo? Un poquito amplié la pregunta con respecto a puntos qué... Dos de puntos lo que querrías hacer. Quedaría a h un puente alto. Como para dejar mira, tu sello. Mira, Yo vivo. Sí, mira, es un poquito ansiosa la, lo que te voy a decir.、Ah. Yo vivo al lado del Cerro La Ballena, de aquí se ve muy bonito. Y es hermoso. Y me gustaría que fuera una especie de Santa Lucía. El, exacto, es un, es un bonito lugar para hacerlo parque, pero estuve averiguando y es privado. Si、sí, estuvimos viendo la posibilidad, de hecho, una de las conversaciones que tuve con el alcalde hace, hace un, un tiempo atrás, cuando se estaba luchando porque uno de estos cerros que tenemos acá puede ser Parque Nacional y que ganó el Cerro Chena, que quedó como Parque Nacional Cerro Chena,、eh, era el, el Cerro La Ballena precisamente. Y viendo la posibilidad, porque ahí está el consultorio y a la espalda de, del cerro hay una construcción de unas villas. Pero hay alta delincuencia, hay, hay un peladero donde se va a botar basura. Sí,、eh, como, como te mencionaba. El otro día me pasó a mí,、eh, venía caminando de México, que yo vivo un poco más arriba. ¿México justo, con San Carlos? México con San Carlos, claro. Iba caminando p a s é e l consultorio y salieron de una calle que están por ahí tres tipos. Y yo, yo me di cuenta, salí corriendo y los guardias del condominio que están ahí salieron a verme y ellos como que me apoyaron un poco. Pero ahí se salta bastante. De hecho, ahí mismo en la punta del Cerro de La Ballena es súper oscuro en la noche, no hay resguardo. Es, es complicado ese o sector. Yo he sector andado por ahí en esos sectores. i v á n también pasa por ahí. Y es complicado ese sector. Ojalá. He visto que a veces andan aquí camionetas de la municipalidad y hago el llamado también. Para que esas camionetas que ponen iluminación en la mañana en el metro. Yo creo que serían útiles también ahí en, el, en esa esquina de, de México con San Carlos, que se pusieran esos focos y hubiera un poco de vigilancia municipal. Yo、eso. les comentaba el otro día que yo trabajo con, con la organización, una, una organización que está dentro del, del consultorio ESE,、eh, que está ahí en San Carlos, con México,、eh, y que ellos me, me, me pedían precisamente eso,、eh, tener más luminosidad, porque. La gente trabaja ahí y en la noche, cuando sale, sale oscuras y, y les da miedo, tienen temor. De hecho, no hay gente que se vaya sola, les da miedo y s e solo, se esperan y se van en grupo, porque hay, hay, hay, hay focos de delincuencia a Entonces. Yo, está súper abandonado esa escuela. Está exactamente, muy, m u abandonado. Y no、si、ve, solamente ahí, hay varias partes también. Y está、exacto. toda esa esquina, si es toda la, la esquina de México con San Carlos. e todo lo que c u l i n a con el cerro, porque、exacto. también en la calle. Bueno, hay dos dos detalles feos que están en la calle. En la calle de no, ¿no, no, no. Obvi, Cardenal Oviedo. Primero, que la inmobiliaria、ah. que está hizo un corte de calles. De un día para otro, sin ni siquiera tener un banderín que diera el paso para los autos y dejaron una vía disponible para, la, para el tránsito de los autos en, una, en un lugar de doble vía. Entonces, es un riesgo de cualquier persona que v í a ese lugar que pueda ocurrir un accidente en cualquier momento. Gracias a Dios no ha ocurrido en este momento, pero puede suceder. Y otro es el problema de la de luz, que no hay una buena iluminación en ese sector. Entonces, ya han habido asaltos, ya han habido robos, y no sé qué están esperando para poder. Ahora, acá en Puente Alto hubo una inversión una n i v e r súper i ó n s grande que me hubiese gustado.、Eh, que Luis Luis bueno, me dice que lamentablemente le salió una reunión en, ahí en la, en la alcaldía. No puedo, estoy en reunión y no alcancé, mil disculpas. Eh, que me hubiese dado respuesta al, al gasto que se hicieron con estas camionetas, con, con estos focos LED que andan por ahí, que tú le hiciste en mención. Que normalmente se coloca acá en la Plaza Puente Alto, cosa que no sé, hay, hay harta luminosidad ahí, pero bueno, se coloca ahí y se coloca en algunos lugares estratégicos más, más como para mostrarla, más como para mostrarse que para dar una utilidad. Exacto,、Esa、¿me entiendes?、Idea. Te a p o y o tu punto. Claro, porque si estuviera.、Si En el lugar donde, donde nosotros pedimos que se hace necesario que esté ahí. Es urgente. e q u i é n e van a ser beneficiados? La gente que está ahí. Pero no va a ser visible. No sé si me entienden. ¿Qué está ahí? Porque acá, en, en el c o n c h i t o r o lo que tú coloques es visible. Entonces van a decir, ah, m i r e no. Qué buena medida lo que están haciendo. Pero, pero está, nos están e usando efectivamente. n o、no、están haciendo un, un servicio real. Está haciendo. Disculpe mi expresión, la tomó como Iván Videla nomás. Está haciendo un elefante blanco que queda de bonito y no está siendo útil en, en lo que se va, está usando. e s a es la verdad. Ahora, ¿y cuánto fue el gasto de eso? A mí me gustaría saber cuánto fue el gasto, porque a mí me hubiese gustado mejor cambiar las luminarias, todas las luminarias de Puente Alto por luces LED que iluminan más y que además ahorran energía. Exacto. Y que pudieran, ¿por qué no? En, en, hay varios municipios. Eh, de hecho, en su oportunidad, me parece que el la, la próxima, próximo mes viene Fernando San Román,、eh, alcalde de, de Antofagasta,、eh, perdón, perdón, de Tocopilla,、Bien. alcalde de Tocopilla y nos va a, a, a dar una mención sobre eso, porque ellos están haciendo una innovación en toda la luminaria de, con luz en LED y con,、eh, ¿cómo está? Con fotovoltaica, con luz solar. Luz solar, sí. O、sí. sea que ni siquiera van a gastar energía, ¿cachai? Exacto, porque es otro detalle de estos carritos que están, que están mostrándose, luciéndose ahí, que ocupan hidrocarburos para funcionar. Sí, porque es un, es una... es un motor. Exactamente, exactamente. Y además que debe de contaminar esa cuestión, pues esa cuestión funciona a petróleo. Exacto. Así que hay, hay una contaminación y por eso digo, a mí me encantaría saber cuánto se gastó en eso. ¿Y dónde se están cuánto, usando? ¿Cuánto se gastó? Y, que, y, y una de las cosas que yo he dicho aquí varias veces, que a mí me hubiese gustado que lo hubiesen consultado al, al ciudadano. ¿Qué les parece que hagamos esto? ¿Qué les parece que hagamos esto otro? Que nos consulten. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué no nos consultan las cosas que son importantes para Puente Alto? Esa es una de las cosas que, que, que, que a mí más me molesta. Me molesta acá en Puente Alto. Es que las cosas no se consultan, las cosas se hacen a puerta cerrada en el consejo y el, y el alcalde cierra y dice: Ya que sabe q u é tenemos estas lucas, hagamos esto. ¿Qué les parece? Y listo. No, a mí no me parece bien, me parece sería justo decir: Supongamos, el Ministerio de Hacienda aporta al área de salud de Puente Alto tantas lucas. Y con... si hiciera un plebiscito y dijera: ¿Sabe n qué? El alcalde con su concejal hiciera una reunión. En cada una de las vías dijeran: Tenemos e s t a lucas para invertir. ¿Qué necesitan ustedes para su, para su sector? Luis, ¿en esto? ¿Qué les parece? Uno, como ciudadano, puede exigir a un personaje público o político, en este caso, como un senador, como un un alcalde, de solicitar la información de este, de este tema del de carrito de las luces. Información de dónde cuál es la empresa que los ofreció, cuánto se gastó y todo el tema. Cualquier ciudadano tiene la, la facultad por, para poder ¿Legalmente? pedir esa información legalmente.、Sí. Bueno, Cualquiera. Me gustaría hacerla pública y pedirla aquí mismo en el aire para saber qué es lo que, que ha sucedido. No, yo lo, yo lo voy a desafiar,、comuna. así como lo está haciendo, yo, yo lo desafío a que el próximo programa me dé. Me dé usted algún resultado de d e una de u n solicitud que usted hizo y que pidió expresamente eso. Y, eso. y, y lo hacemos aquí y lo h a c en m o s aquí e el en vivo y en directo para la próxima semana tener una respuesta de lo que usted está pidiendo. Sí, yo hago la solicitud de como ciudadano chileno primero de、eh. solicitar cuánto. Oficina de parte, municipalidad, oficina de parte、eh, y se hace la solicitud. Yo necesito saber como ciudadano lo, lo que se gastó, cuánto se gastó, cuál fue la empresa, cómo fue la licitación. ¿Qué, ¿Qué empresas se licitaron y por qué ganó esta? Perfecto. Sería, sería espectacular. Hagámosla. Ahora, bien, yo le cobro la palabra. Ya. Pero como te digo, a mí, a mí me encantaría, c h i q u i l l o y yo creo que a ustedes también, les, me encantaría que se nos consultara. ¿Qué podemos hacer? Carlos, ¿qué, ¿qué te parece en ese sentido que te preguntaron? Carlos, por ejemplo, en tu sector, ¿qué, qué necesidades tiene tu sector? ¿Qué, en, su, en seguridad, ya lo, lo acabamos de tocar. Hay tantas luces. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué invertimos tan lucas? Claro, es lo que te comentaba el otro día, eso es lo que eh, eh, me he preguntado siempre. ¿Por qué se hacen cosas, perdón, no se han hecho nada, o, o muchas cosas que no se han hecho, o lo que se hace no se me consultó? O si bien le pregunto a alguna de las personas que conozco si alguna vez le consultaron algo para, para hacer un, un bien para la, para, para la sociedad o para, el, para Puente Alto y nadie sabe de nada, nadie se le ha informado de nada. Se termina haciendo las cosas sin, sin consultar a la gente. Y eso es lo que.、Eh, por eso también yo. No, no, no estoy de acuerdo con, con ese tipo de situaciones. Es, es más, lo que me estaban comentando ustedes es que esa luz que ponen acá en la plaza. Creo que es innecesaria. Y hay muchos sectores en puente alto que podría estar haciendo más útil. Exactamente. Bueno, chiquillos. Iván, palabras finales.、Mm. Bueno, quiero agradecer a, a todos por su audiencia. y、eh, Quiero dejar a disposición mi página para temas animales. Por si alguna persona pasa algún tema de enfrentarse a algún maltrato animal para su mascota, yo estoy disponible a asesorarlos.、Eh, voy a dar mi WhatsApp para que me puedan contactar: es el más 569 765. 70114 Repetimos más 569 765 70114 A través de una, algunas redes animalistas Yo les puedo contactar con distintos grupos que le podrían ayudar en este tema legal También tenemos el Podría servir el, la asesoría jurídica Que hay en el PROCERTO También en el Partido Progresista Hay un sistema Tema de asesoría jurídica, el cual es gratuito y podemos ayudarle nosotros como progresistas también. Sí, como dice Iván, es verdad, nuestra Defensoría Ciudadana de Puente Alto y la, a nivel nacional está abierta a poder ayudarlos si ve usted vulnerado a sus derechos, así que bien, bien, Iván, recordar eso. Carlos, palabras finales. Bueno, no, agradecerte la invitación, Luis, y poder expresar muchas cosas que faltan y, e incentivar a la gente que la política es lo que nos mueve para el bienestar de cada uno. Y si no hacemos algo nosotros, podríamos estar peor. Exactamente. Vecino de Vecina, bueno, te, estamos terminando el programa y mis palabras finales son recordarles de que es súper importante que p u e d a participar votando. Porque si no votamos es como si estuviera votando por los mismos de siempre. Cultura cívica. Votar, votar y votar. Hay que, hay que sacar el ejemplo de los hermanos argentinos, que las cosas positivas siempre hay que imitarlas. Las negativas, ¿cierto? Hay que nombrarlas como experiencia. Como experiencia para radicalizar. Pero en este caso, los hermanos argentinos, un 72% del público votó, y acá solamente un 46%. Estamos años luz de poder erradicar、eh, la, la, las malas prácticas que se están llevando a cabo en, en el último tiempo acá en Chile. Así que, a votar. Este, este, 16, este 2016 son las elecciones municipales.、Eh, espero que algún asesor. Del diputado Osvaldo Andrade o del diputado Leopoldo Pérez pueda tomar、eh, esta solicitud que estoy haciendo en vivo y en directo y lo, los emplazo a que puedan tomarlo como bandera de lucha para que、eh, la, la ley que, que se está llevando a cabo en el, en el, en el Parlamento, ¿cierto?、Eh, lo del TTP. Se pueda, se pueda ya saber, que puedan averiguar, que puedan transparentar y que puedan dar、eh, cuentas a, a, a todos para que sepamos de, de qué se trata eso, porque es súper importante, porque nadie lo sabe. Ellos sí lo pueden saber, entonces pueden tener la posibilidad de poder averiguar. Así que, bienvenidos.、Eh, el próximo martes, recuerden que va ahora, va, el programa va todos los días martes, desde las 14.30 hasta las 16.30 horas. Así que, Por mi parte, muchas gracias, besos y abrazos a todos. Ah, y por último, el día 2 de noviembre, domingo, do, no, domingo 1 de noviembre,、eh, será nuestra reunión del Partido、Comunist、Comunal de Puente Alto. Progresistas、eh, de Puente Alto, ¿cierto? El, do, el, el domingo 1、eh, de noviembre, en la Casa Piedra, a las 11 de la mañana, reunión de todos los progresistas que quieran participar. Se hace un llamado a todos los ciudadanos que quieran participar activamente en el Partido Progresista. Están todos siendo invitados a participar este domingo primero de, de noviembre en, en el Centro Comercial Casa de Piedra, que está aquí a un costadito de la radio, al, al ladito Conchitoro, en Conchitoro、eh, esquina n Conchitoro e Ernesto Alvear. Así que invitados a participar. Besos y abrazos a, a todos. todos. Un gran saludo para Power.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 Un gran programa. Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes Cultura Cívica Progresista junto a su conductor y amigo y servidor público, Luis Jiménez Valderrama e Iván Videla. Recuerda, todos los días jueves de 14 a 16 horas, Cultura Cívica Progresista. Grandes invitados, temas de conversación y lo más importante. Educación Cívica para la Provincia Cordillera. En su programa Cultura Cívica Progresista. r e c u é r d e l o todos los jueves de 14 a 16 horas junto a Luis Jiménez Valderrama. e、no no no、z し o もう一つ e ことは何かのことですが、私 a あ a たのことを知っていることを知っていることを知ってい e ことを知っ n いることを知っていることを知って e るこ amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no es suficiente. Milton Córdoba Vera, odontólogo, nuestro cirujano dentista en Puente Alto. Ubicado en la avenida Conchitoro 176. Teléfono s 23159391. Viene el 29840790. Celular 086912898. ¿Quieres sonreírle a la vida? Sí, nuestro cirujano dentista Milton Córdoba Vera lo está esperando.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 Centro de Formación y Capacitación Salud Natural tiene matrículas abiertas año 2015. Dicta los siguientes cursos: quiromasaje corporal, reflexología, podología primer nivel avanzado, maquillaje de p i l a c i ó n manicure, reiki, auriculoterapia, dígito acupuntura, masaje de metamorfosis, talleres de a Yurveda, cosmetología primer nivel, magnetoterapia, imanes, masajes con piedras calientes, ondulación y tinte de pestañas. Valor de matrícula a todos los cursos: 15 mil pesos. Estamos ubicados en c o n c h i t o r o 748, departamento 13, blog 1. Teléfonos: 22849-0731. 22849-0731. Celular: 098726195. www.marianellabrunetti.wix.com. Sé tú también una profesional de la salud y la belleza. Intégrate a nuestros cursos personalizados y cupos limitados. Centro de Formación y Capacitación Salud Natural Matrículas 2015.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 3330. Solo pincha Luz Gutierre y ella le devolverá el llamado inmediatamente. O llámela a su domicilio particular al 227165007. 227165007. Se va a jubilar, no sabe con quién asesorarse, cuál es el trámite que debe realizar. Llame ahora a Luz Gutiérrez Paredes, la asesora previsional de Puente Alto. 42-67-3330. O bien al 22-716-5007. Luz Gutiérrez Paredes, su asesora previsional. Toda la ropa de b e d e la tiene. Benjamín, ropa de bebé, ubicada en Balmaceda número 56, local 25 y 26. Peluches, todo en ropa de bebé para niño y niña. Ositos, ajuares, ¿sí? Ropa de bebé Benjamín, local 25 y 26.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 Consulta Dental Pavés Limitada. Profesionales chilenos, presupuesto gratis, prótesis parciales en 24 horas, reparación en el momento, laboratorio propio, depósito de ventas, despacho de Arica, a Puntarenas. a La mejor atención está en Consulta Dental Pavés Limitada. Anote lo siguiente: es un número telefónico: 2-850-7166, el 2-849-2514 y el teléfono 2-850.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 よく言うときに、よく言うときに、よく言うときに、よく言うときに、e く言うと a に、よく言うときに、よく言うときに、よく言うときに、よく言うときに、よく言う i きに、よく言うと a に、よく言うときに、よく言うときに、よく言うときに、よく言うときに、よく言 o ときに、よく言う o きに、よく言うときに、o く ジャキテロジャキテロジャキロおままじだダダ じゃん。 エロいと、エロと、エいいと、エロ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 どこに行くの Tantas noches te soñé Solo en sueños te d e s e é Y en tus labios me quedé En cambio tú Apagas mi luz Sin mirar atrás Hoy yo lo que quiero es despertar どうも、フィー、ペンサンドケセリア、パミコ esta tanto、a s i m i l a r que todo lo que vi es real. Me <Yeah. S 2> t a と tiempo te esperé Tantas noches te s o た é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 よしんとあご。 c う m o me duele recordar que ya no e s t う一度、もう一 o もう一度、もう一度、も e 一度、もう一度、もう一度、もう一度、o う一度、a う一度、もう o 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も r 一度、もう b e r う u e も s 一度、もう一度、もう一度、もう一度、も no me la e n c o n はで a b a もう一度、もう一度、もう i 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう d 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう バストミ a ーティー、ボーベル de nuevo Amor al verte tan fría amor así fue que comprendí que tú no eras para mí、oh, oh. estaba aprendiendo、oh. cómo vivir ya de ti me o l v i d 思うよ cuando te vi con la mirada desesperada y fue tan fuerte volver バストミラテ、レクペラテ、イサベ perderte nuevo amor ティーンズケサデ h ケスティケスティケスティケスティケステ lo スティケス o ィケス o ィケスティケスティ o スティケ e ティケスティ o スティケスティケスティ o ステ o ケス o ィ e スティケスティケ h o ィケスティ o スティ o スティケスティケ e ティケス e r d e ティケスティケスティケス o ィケスティ o スティケスティケスティケス o ィ o よ soñar que el d e s い i n o es junto a ti, mi amor. Quédate い n の e g u n d o い q u í h a c e r い e c o m p a ñ í い Quédate にいるので t o más, quiero s e n t i r で e mía. Y abrázame. にい ab るのですが、そこ ブラザーメ a ブラザーメン、ブラザーメン、ブラザーメン、ブ d ザーメン、ブラザーメン、ブラザーメン、ブラザーメン、ブラザーメン、ブラザーメン、ブラザーメン、ブラザーメン、ブラザーメン、ブラザ d メン、ブラザーメン、ブラザーメン、ブラザーメン、ブラザ e メ d e ラ ピーターのために、私はあなたのために、私はあなたのために、あなたのために、あなたのために、あな e のために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのた パーフェクトパーフェクトパー 私の言うことは私の言うことは私の言うことはまの言うことは私の言うことは私の言うことは私の言うことは私の言うことは私の言うことは私の言うことは私の言うことは私の言うことは私の言う だめ、razones raz para vivir、と、lo que soñé mi vida entera、quédate en ella、やめせんてい。 未来の夢の世界にあることを知っているのは、この夢の世界にあることを知っているのですが、この夢の世界にあることを知っているのです。 siempre c o の t を g って m o r ミレモー e s e m o c i o n e s s o n p a r a t i t u l o QUE s o × m i v i d e n t e r a q u e d t e n e l l a y h a m e s e n t i r y a s i r TRANSFORMANDOLA m a g i a ただい i ただい n ただいま、ただいま、ただ a ま、ただいま、ただいま、ただいま、ただいま、ただいま、ただ a ま、l だいま、ただいま、ただいま、e だいま、ただいま、ただいま、ただいま、la, la ilusión de mi existir. tan solo t た solamente quiero que seas t た ミノキュラミタキ r a ミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラミタキュラ No hay あ u g a r para n i た g u n a otra amor. Es por なたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあ diferente.、Y、solo tú, solamente quiero que seas tú. めにあなたのためにあなたのためにあなたのために mi delirio, mi c o m p な s y mi camino. Y solo tú. Solamente quiero que seas tú Le pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar Siempre Siempre Siempre Siempre Contigo amor